Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz ¿Qué es todo esto? ¿Qué es extra extraña musiquita? ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Señor Lunático? ¿Pequeño Nerd? ¿Niño que lo pregunta todo? ¿Y su padre? ¿Amargo Gómez Piña? Algo raro pasa aquí Excelente Oye niña, no seas tonto, poy. Tú sabes hoy día que el 6 de marzo, Luna Cuadrada cumple un año de vida. Por lo que estamos celebrando. Así es. Ha sido un gusto trabajar por todo un año en Luna Cuadrada. Así es, tío. Tú lo no sabes, no seas ignorante. O Luna Cuadrada cumple un año. es un coñazo, tío. Es un coñazo. Papi, papi. ¿Por qué estamos de cumpleaños hoy? Hijo, no seas ignorante. ¿No sabías que Luna Cuadrada está de cumpleaños hoy, 6 de marzo? ¡Qué aburrimiento! Así es, señores, con la participación de los personajes ya habituales de Podcast de Luna Cuadrada, les damos una cordial bienvenida a lo que será el cumpleaños número 1 de lunacuadrada.blogspot.com. Esto es Podcast. Edición especial cumpleañera en homenaje a Luna Cuadrada. Esto se va a poner feo. Que los compra feliz. los Aquí comienza el maravilloso, divertido, extrafagario y descontrolado mundo en formato audible de lunacuadrada.blogspot.com. Esto es podcast en Luna Cuadrada. mundo, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta edición especial de podcast. Ah, noche, de lo tenemos a nuestros amigos los Ramones, están en es un cumpleaños feliz. Escuchen por Vaya favor, demonio, nuestro uno, saludo especial. <risa> Y que pronto te vayas al infierno, Casamar. Sí, bueno señores, como siempre, antes de comenzar les damos un pequeño adelanto de lo que será nuestro programa de hoy. Tendremos una excelente revisión a los diferentes extraños y bien poco conocidos post antiguos de Luna Cuadrada. Con la participación especial de Pequeño Nerd, Amargo Gómez Piña, niño que lo pregunta todo y su padre y nuestro jefe, señor lunático. y también un locutor favorito, lunático. Pero primero tenemos una canción muy especial, muy divertida y muy chilena. Esto es Pánico con su tema A mover el choclo. No se despeguen. Aburrimiento. Trencito, estamos todos bien listos. Todas las papayas, con todos los papayos. Todos los felunes, con todas las felunas, A, mover el chocla, a mover la de los y los con el payasito y estamos todos bien listos bailando Bailando Bailando bailando, y bailando, la bailando, Señores, por fin, por fin, por fin, sean todos muy bienvenidos a esta edición especial de Podcastet. Comenzaremos invitando a, a bueno, al mentor y creador de este gran blog llamado Seronático. Soy muy buenas noches. Hola, poye, señor Lopus. Fíjate tu pollo que es para mí un agrado estar aquí contigo, ¿ah? ¿eh? Y un agrado también por comenzar con ustedes. Un poco de la historia de Luna Cuadrada. Una Cuadrada parte el 6 de marzo del 2007. Como un proyecto para que yo pueda escribir mis aventuras y desventuras, ¿no? Y la verdad es que fue muy productivo. Partimos escribiendo un post llamado Avalancha. Fue muy tránfugo pero muy divertido. Dice que el lunes en la tarde yo la monta y mucho que correr. dejo ustedes para que lo puedan leer. Después de eso, continuamos escribiendo... En un viaje al mundo gris. Es que hablaba de cómo la Tierra era muy similar a un mundo gris. Y hace una especie de comparación. Fíjate oh, no tu Después viene una publicación especial. Pero me gustaría presentar a otro personaje. Topo ya. No, no, señor médico, permítame felicitarlo por primero que nada por el cumpleaños de, de Luna Cuadrada y si lo cumplo mm. algo gano yo siento usted que, usted triunfo, que Pequeño Nerd podría ser Me siento ah, como, un sano, como un humano auto. Bienvenido Pequeño Nerd <risa> sí, Muchas gracias por invitarme a su programa especial señor Lunático y señor Locutón Yo continuaré hablando con ustedes de una historia que se escribió dos días después de la creación de Luna Cuadrada Y fue una historia que sin duda marcó un hito en el blog también hizo que muchas personas nos siguieran leyendo esta historia, se llama Flashback la historia de unos jóvenes con problemas amorosos y con la hormona revolucionada, sí, como yo cuando fui con mi chica nerd a nuestra, nuestra salida ¿no? y esta historia tiene unos enlaces muy interesantes por lo que los invito a leerla ¿no? Gracias Pequeño Nerd por tu gran aporte, ¿no? Ey, falta un poco. También hay un post llamado La revolución de los losers. Que habla de cómo los losers se pueden revolucionar y poder vencer a los fucking winners, ¿no? Ah, bonito pues nervo sentido. Gracias por tu aporte, Pequeño Nerd. Y ahora invitamos a otro personaje ¿eh? de una cuadrada. Un personaje nuevo, un personaje muy controvertido. Él es el niño que lo pregunta todo aplauso por favor hola señor yo soy el niño que lo pregunta todo bien también puedo informarles que el 26 de agosto del 2007 el eh, eh, señor lático publicó un post llamado evolución son de una payasa anunciada. y por qué se llama así bueno Es como es una autobiografía del autor del blog. Puedes leerlo en luna cuadrada.blogspot.com Es muy divertida, a mí me gustó mucho. Oye niño, ¿qué lo pregunta todo? ¿Por qué lo preguntas todo a cada rato? Que yo soy un niño muy muy preguntona. Hablamos con tu padre entonces. Ay, este hijo que tengo yo es tan ¿Están preguntando pollo locutora? <ríe> sí, es muy preguntón, fíjate tú, pollo. Bueno, yo continuaré con la presentación de los posts. Después de la creación de Únicas de una Payasa Danunciada, emprendimos un proyecto llamado prosajoven.blogspot.com que también les invito a visitar. Que contiene muchos posts del ámbito prosa, literatura, etc. Gracias, señor. La pregunta, eh, papá, el niño que le todo. pregunta todo. Ya tomo el tiempo yo, señor lunático. Perdón, perdón, perdón, disculpen. Lunático, el, el animador. <tose> De una cuadrada pasaba por distintas fases Y en una parte hubo una multiplicidad de personajes Donde veíamos al binario Talcudo y otros personajes. Que las personas que ya conocen hace un tiempo en una cuadrada Pueden saber quiénes son Después Publicamos algo llamado Tras Santiago Mil Pesos Día Cuando uh, le dieron mil pesos en la Corte la Suprema Cor en, el, en el Congreso a, a, a Cross Santiago Después, hicimos una publicación en un tanto de perspectiva, un ámbito muy irrisorio y dominó un un Después de tantos intentos Auxo, para, tema, para conseguir llamo, algo realmente sí, convincente sí, sí, y divertido, llegamos a la convicción, después de unas vacaciones, que, no, vale la pena, que vamos a era la hora de hacer algo, algo nuevo. Así como nace, podcast una tarde. Estábamos nosotros en reunión de post planificando qué podemos hacer para que el blog pueda verse más llamativo. Y si nada más se escucha una idea. ¿Por qué no grabamos algo audible para que la, porque la gente de por sí le gusta leer mucho? Además, música de fondo y hay entretenido. Entonces partimos con un pendrive, Lo que es grabar un programa así como un podcast, con un pendrive. Lo probamos. ¿Lo probamos? funcionó súper bien y hasta el día de hoy tenemos ediciones como esta por ejemplo que es un homenaje a este gran blog que es Luna Cuadrada le invitamos a ustedes a leer las ediciones antiguas y anteriores eh, queremos agradecer infinitamente al grandioso apoyo que hemos recibido de diferentes blogs agradecemos a Adrián, a La Brecha, a Alternatinf, a Kamini's World, a Lucifer Power a Podcasset, a Rosa Joven, a Lizac, a toda la gente que hace posible que podamos seguir grabando esto. A ustedes los auditores nuevos también, le agradecemos un millón la oportunidad que nos das de, de poder comunicarles un programa diferente, pero entretenido. Un programa que es, me está gustando mucho a ustedes. Ahora para marzo tenemos novedades muy buenas, tenemos las ideas listas para presentar en Pod y también en Ediciones de Luna Cuadrada. Así que le invitamos a no despegarse de luna cuadrada siguen disfrutando de esto que es un humilde trabajo hecho por una sola persona Sí, eh, yo soy Aran Ugalde el verdad yo soy el personaje la persona detrás de todos estos personajes como lo dice Kramer eh, él tiene personalidad múltiple y es un poco complicado sobrevivir pero le agradezco infinitamente yo como persona fuera del personaje su apoyo a, al blog y a de podcast eh, volviendo al personaje eh, agradecemos mucho su participación, su audio escucha y esperamos volverlo a encontrar en una próxima edición de Podcast. Excelente. No hay ¿Estás loco? ¿Qué es? ¿Qué es? Aburrimiento. Esto se va a poner feo. Y los dejamos con nuestra despedida y esperando que ustedes puedan resaltar la sorpresa que hay un poquito más abajo. Pongan de play al video. Tenemos saludos internacionales. Por lo demás. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Lunático, el locutor. ¡Hasta una próxima edición! Así concluye otra edición de Podcast ¿Estás loco? El podcast de lunacuadrada.blogspot.com Hasta entonces... Buenas noches.